Muchos gimnasios se enfrentan a una crisis económica muy fuerte, habiendo tomado deuda el año pasado. Muchos están vendiendo material del gimnasio para afrontar los gastos que están teniendo, porque las ayudas económicas han sido eh, bajas, o sea, es poquito, ayuda a paliar muy parcialmente este los gastos de luz, gas algún este empleado y parte del alquiler en algunos casos la totalidad, pero la mayoría tiene alquileres un poco más grande del monto ofrecido. No nos quejamos del monto ofrecido, bienvenido sea cualquier ayuda. Este están todos mal mal anímicamente, eh, desesperanzados, no ven una salida a corto plazo, si bien este tenemos este uno okay, que un, una tratativa de que esto se solucione, si no bajan los casos lo vemos muy difícil. Eh, han cerrado varios gimnasios en la provincia. Hasta ahora llevamos contabilizado 12 que conocemos, pero desconocemos si hay más, seguramente hay más.